contamos los días para que lleguen las elecciones en la república argentina que serán el domingo veintidós de este mes pasó el primer debate y se viene el próximo domingo el segundo buen momento para conectarnos con nuestro querido amigo Pablo Broder allí en la ciudad de Buenos Aires saludarlo preguntarle cómo amaneció la capital porteña y de paso también solicitarle que nos cuente cómo cómo transcurren estos días allí en Argentina ¿Cómo te va Pablo? Buenos días, Jorge, ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Un día lindo, med medianamente soleado, con una temperatura agradable. Y si yo te, vos me pedís una definición de cómo estamos nosotros, eh, acá eh, diría que una palabra que se acerca bastante, entre otras tantas, es vertigo, porque ocurren muchas cosas. Y si vos hablas de eh, los debates. Prácticamente el debate que pasó hace 10 minutos, porque fue hace dos domingos, el, el anterior domingo, eh, casi, casi ya quedó en, eh, recluido. Primero, esperando el nuevo que va a ocurrir el próximo domingo, pero fundamentalmente por el escenario en el que estamos hoy viviendo y que ustedes, por supuesto, lo habrán recogido en toda su dimensión, ciertamente, ¿no? Sí. Vos sí, te claro. enteraste de los escandaletes argentinos, ¿no? Sí, sí. A ver, no me da el tiempo para seguirlos este, a todos porque realmente es, es vertiginosa la información que, que surge de Argentina en esta cuenta regresiva rumbo al 22, donde además aparecen condimentos de todo tipo, ¿no? Pero por supuesto, justamente por eso te digo, vos dijiste algo vertiginosa, uh -huh. es, estás usando el término que yo uso también sí, como vértigo, sí, pero aparte sí, sí, de, sí, claro. de esto, uh -huh. eh, tenemos por un lado un escándalo de un el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que, que bueno, que es eh, ya disparatado, eh, un tipo que va a los cajeros automáticos con 49 tarjetas de débito para cobrar los emolumentos que, recibe, que se le son asignados a los ñoquis de la política eh, y que todavía de eso mucho no se ha avanzado. Y en el medio de todo esto, Jorge, hay una, eh, estos, estos minutos, esta, estos días, hay una estampida cambiaria. Eh, el dólar no para de subir el blue está controlado porque la, la AFIP, nuestra dirección impositiva, ha lanzado controles ayer a la tarde para eh, prácticamente que determinaron el cierre de lo que llamamos las cuevas. Las cuevas, para mis amigos uruguayos, son las casas de cambio clandestinas, obviamente. Y prácticamente se, se escaparon todos y quedó clavado nada menos que en 843 pesos que es un aumento, incremento de la cotización también de vértigo. Pero frente a esto, el Estado, el gobierno, que se encuentra casi inerme para, para poder controlarlo, porque no tiene cómo controlarlo, porque esa es la realidad, porque la gente ya eh, huye despavorida de los pesos. Y acá conviene, Jorge, hacer una reflexión. Eh, ya no solo es eh, la realidad actual de el, la corrida cambiaria, o sea, este este aumento vertiginoso también valga la redundancia de la cotización del tipo de cambio, porque la gente no quiere tener pesos, sino que fundamentalmente existe un riesgo latente. No Quiero decir con esto que no estoy haciendo ningún pronóstico, porque no me gusta hacer pronósticos negativos ni apocalípticos. En este momento tenemos una relativa crisis cambiaria, pero no tenemos aún crisis bancaria. ¿Qué son? ¿Qué puede ser la crisis bancaria? el 2001 con la gente agolpada en la puerta de los bancos con las puertas cerradas de los bancos reclamando sus depósitos porque no tenían cómo devolverlos no tenían los pesos los bancos tampoco y esto fue hace no más de 22 años pero si bien no estoy pronosticando esto ni de ahí de ninguna manera pero el incremento del intervencionismo del gobierno que está día a día tratando de meter disposiciones para intentar inútilmente, no tienen poder de fuego, eh, esta escalada del tipo de cambio, que tiene su razón de ser en la enorme emisión de pesos que hace el gobierno, de modo tal que es el propio causante de esta escalada, eh, este exceso de intervencionismo es muy, muy peligroso, porque de alguna manera... Eh, La, la tenencia de los de los bancos del efectivo para responder a los depósitos si se produjera algún temor de este tipo eh, puede llegar a ser muy peligroso me estuviste escuchando cierto sí sí sí claro claro que sí con mucha atención en este en este en este clima eh, y te lo doy como un dato adicional de lo que puede eh, suponer el, este escenario con su repercusión en el exterior, Moody's, que es la, una de las principales calificadoras del riesgo de, de riesgo del mundo, pronosticó para la inflación de la Argentina para este año 2013, 200%, y para el 2014, 350%, pronosticando a su vez que el producto bruto, o sea, lo que hacen los argentinos, la riqueza que producen los argentinos comparado año a año... 23 contra 22 decrece, decrecerá un 3.5% eh, y en el 2024 respecto al 2023 seguirá decreciendo al 2.5% de modo tal que eh, por un lado el aspecto financiero dólar, tipo de cambio, etc. Eh, está mal y la estructura económica argentina está respondiendo a eso también consecuentemente con una baja de su producción potencial Y en el medio de este clima se produjo, y ahora voy a lo tuyo, eh, los debates. Debates que eh, ustedes, por supuesto, lo habrán re lo recibieron totalmente. Sí, sí, claro, claro que sí. Y acá eh, el debate en sí es más que todo el efecto, pero no lo que dicen de fondo, porque en el fondo no, no se modifica nada. Sí, seguramente No se hubo, no hubo demasiadas traslaciones de votos por este por los debates, no sumó nadie demasiados votos, tampoco nadie los perdió demasiado, y si uno quiere hacer una reflexión respecto a lo que ocurrió en este sentido, cada uno cumplió el papel que más o menos viene desempeñando en esta agobiante campaña electoral, Jorge. Miley mi fue el más sólido cuando se trató de la cuestión económica aunque por momentos abusó demasiado de términos técnicos en cambio es muy superficial cuando se le preguntan cómo va a ser las cosas eh, usó su tono solemne, ¿viste? el que tiene siempre y su obsesión en general que es para lucir contenido vos hay que es un irascible de aquellos pero cuando se le pregunta un poco más complicado, eh, tiene que hacer esfuerzos para controlarse. Y cuando le preguntaron eh, qué pasa con la alianza de dos representantes sindicales peronistas de lo que él llama la casta, pero que dice que cambiaron, eh, no, pu no pudo contestar de ninguna manera. La que estuvo muy incómoda en casi todos los temas fue Patricia Bullrich, lamentablemente como si hubiera temido equivocarse en un momento crucial en, este, en esta campaña. Eh, la notamos especialmente insegura, Jorge, con los temas económicos. Si bien eh, en algunos temas arrancó con firmeza, pero cuando habló de economía se mostró tensa, dubitativa. Dicen, eh, decía ella también, se lo escuchamos, que ella estaba eh, con un estado eh, gripal, de alguna manera que le afectó, incluso le impidió eh, escuchar bien a los, a los eh, eh, contrincantes. Massa, el candidato del oficialismo, que tiene mucho boliche escénico, realmente sabe cómo moverse, No pudo evitar hacer una casi explícita, Jorge, eh, alianza con Milley. No lo agredió en ningún momento. Tampoco Milley lo agredió ni aprovechó los los prácticamente penales con arco descubierto que tenían los opositores respecto a Massa por el tema de los escándalos de la corrupción. Nadie lo atacó. Ni siquiera Bush, que insinuó en un momento una afirmación, pero no no profundizó en el tema pero más eh, aprovechó el momento, tenía todo para perder y yo creo que si le preguntan si él firma el empate con este volviendo al tema del fútbol eh, en este debate, él lo firmaría. Se acomodó en el centro, como si la economía no pasara por él, habló de este gobierno y no del y separándolo del gobierno de él, o sea, como si este gobierno no fuera el gobierno de él. Alguna, es un absurdo eh, gramatical, pero esto es así. Pero vos sabés que ni el eh, afer de ensarral Ins del, del yate lujurioso, ni el sí. afer de las tarjetas del chocolate Rigó, como lo llaman acá, le hicieron daño. Y no pudo evitar las contradicciones entre la gestión que tiene y sus promesas, o sea promete que va a tener un mundo de fantasía en el 2024, pero en este momento estamos como, estamos tal como te describí en eh, breves palabras al inicio Pablo, y, vos sabés sí, que nosotros desde de acá este, nos no formamos opinión vi viendo la realidad de argentina día a día y en el caso del en el caso de, del debate en lo personal, la impresión que me dejó más a mí, es que lo que más le convenía a él, ¿Hola? si me escuchas me escuchas Pablo Hola Pablo. Hola, te escucho. Me escuchas. Bien. Te decía sí. que me, me dio la impresión como que Massa eh, hizo la plancha durante el debate y que a esta altura ya no, no. no se le ocurre que puede ganar, sino que le tiene que evitar la paliza. Tiene, que, tiene que, que evitar una derrota humillante. Y a su vez también me da la impresión, me da la impresión que es, los dos con, con Milley quisieron de alguna manera polarizar entre ellos para dejar a Burrich fuera de competencia, pero a su vez también a mí me da una sensación que entre ellos hay conversaciones para más allá del día de las elecciones. Estoy totalmente. Equivo ¿Estoy equivocado? Total, no, pero totalmente. Incluso, de, digamos, Evox y que la gente de masa le, le, le nutrió de candidatos las, las, las boletas de de Miley que no tiene estructura en el país, uh -huh. que no es en el interior. O sea, esto, esto está clarísimo. Eh, que hay una alianza implícita, de alguna manera oculta, pero esto no no hay ninguna duda. Y por eso, eh... Macri, y por eso Macri sale esta semana a decir que, bueno, si gana uh -huh. Miley hay cosas que podemos llegar a hacer juntos, como una forma de, de meterse en cuña entre ellos dos. No, yo creo que Macri, en, en, el fond, en el fondito de su corazón, está bastante cerca de las ideas de Milley. Sí. Es decir, quizás arrepentido por no haber hecho él las cosas que promete o que propone eh, Milley hacer. Uh -huh. Pero Macri está haciendo, le está haciendo un flaco favor a, a Burry, eh, Podría, podría callarse un poquito y seguir dando conferencias afuera y no hablar tanto. Burrich salió, salió, digamos, más allá de la gripe y todo, ¿salió como malherida del primer debate? No sé si malherida, pero no no fue, no fue estuvo lucida. Uh -huh. eh, Miramos que, este, siguiendo con el debate, justamente, a, a partir del debate, eh, en eh, la ciudad de Mar del Plata se hace la convención anual de IDEA. IDEA es el Instituto para el Desarrollo Económico Argentino que reúne anualmente a los eh, empresarios argentinos más poderosos, para darte una idea se reunieron más o menos 900 empresarios que representan el 70% del Producto Bruto Argentino en materia de empresa privada que no es pavada y en este, en este clima, en esta eh, convención que se llama que es la convención anual de IDEA desfilan economistas, empresarios, etc e invitaron a los candidatos a presidente le invitaron a Bullrich, a Massa y a Milei. Milei Eh, Massa directamente no contestó, no, no apareció, porque le iban a pegar con un caño. Eh, Bullrich iba a hablar ayer, que habló, y también Miley rechazó la invitación, pero ¿qué hizo este buen hombre, este corazón de Dios? Eh, organizó para la misma hora que tenía que hablar Bullrich ayer, a la una de la tarde del día de ayer, organizó un almuerzo en la ciudad de Mar del Plata invitando a 70 más o menos empresarios, más no cabían, pero a la misma hora, como haciéndole lo que se llama acá una contracumbre o una contraconvención. Fueron algunos, otros no fueron, pero la actitud de este hombre, en ese sentido, de esa contra, contra reunión fue detestable. Y demostró también, Jorge, un desprecio de este señor por los organizadores de IDEA, que si iba a, al ámbito oficial de IDEA, seguramente también le iban a castigar con sus preguntas. Y entonces uno puede pensar que Mila y Pasa Raya y anota quienes estuvieron en la invitación y quienes no, para tener presente cosas como esa en el futuro. Para devolver favores con, todo, con toda seguridad, y para, pero con y seguridad. No, y para no devolverlos también. Eh, por su, pero por supuesto, que uh -huh. es, esto es así. Ahora, eh, hay un clima de incertidumbre en este clima de vértigo, en lo económico hay un clima de, un clima de incertidumbre que de alguna manera, si bien las encuestas no son eh, demasiado confiables, hay un clima de incertidumbre pero que de alguna forma hay algunas eh, no certidumbres pero aproximaciones Que se van dando a medida que pasan los días Acordate que el 22 está ya a la vuelta de la esquina El día de la elección Seguro. Primero, Milley aparentemente va a ser el más votado Esto, por aún, aún con las deficientes encuestas que hay Habría casi coincidencia El tema es que no está claro todavía eh, Qué va a pasar con el segundo puesto Que es fundamental para quien entra en el balotaje Eh, por ahora, las encuestas están dando a Bullrich como tercera, pero la diferencia es muy escasa y vos sabés que en las encuestas hay un margen de error significativo. ¿Y vos creés, eh, que, y es... ¿Y vos creés que hay balotaje. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo, yo creo. No, no te lo puedo asegurar porque no tengo la bola de cristal, pero yo creo que sí. sí, sí. La, sensación, sí, sí. la sensación de acá es otra. <risas> pero ¿sabés una cosa, Jorge? Es muy difícil que no lo haya haciendo una elección por tercios. Uh -huh. Porque los tercios son eh, en el eje de 30. Dos más, cinco más, cinco arriba, cinco abajo, dos más, dos menos. Pero eh, para sacar, para eh, pero vos te, la, ¿Pero la, vos la... vos te crees que cada tercio tiene los votos este, aferrados? <risa> no, pero te digo... ¿Marcados? Jorge, Jorge, mi ley para que en el caso de mi ley, para ganar la elección necesitaría sacar 45% de los votos o 40% con una diferencia de 10% respecto al que le sigue. Sí. Estos son números muy duros. Uh -huh. eh, eh, en, en, en, matemáticamente es difícil. Yo no aseguro nada. De, en política todo es posible. Pero mi mi, mi presunción... Eh, es que por supuesto va a haber va a haber, haber balotaje y el esfuerzo que están haciendo Patricia y Massa en ese sentido mucho más allá de ir al primer puesto es poder entrar en el balotaje, porque Jorge si entran en el balotaje la cosa es distinta la traslación de votos no es automática por parte del que sale el segundo hacia ley y especialmente si Bullrich entra en el, en el balotaje Cosa que es, yo aspiro, pero que no tengo ni, ni de ahí certeza, ni, de ninguna manera. Pero está, está complicado, está complicado y estamos en... Y si el balotar se definiera, Jorge, entre masa, o sea, el kirchnerismo o el peronismo, o el masismo, como quiera llamarlo, y mi ley... Eh, Uno no no podría afirmarte desde ya que eh, lo peor que nos puede pasar es que siga el kirchnerismo eh, este gobierno. Pero de cualquier manera el futuro no es nada agradable, porque lo que propone mi ley, que no propone lo que declama, es eh, aparte de todo tener latente eh, un, una, un gobierno... Eh, Yo no te diría al estilo Arbán o al estilo Erdogan, pero más o menos la cosa va por ese lado. Pablo, tenemos que ir redondeando la charla. Seguimos de cerca toda esta realidad, nos hablamos dentro de algunos días. Eh, va a ser un placer y ya vamos a tener los números sobre la mesa y vamos a ver si mis pálpitos son ciertos. Vamos a ver, vamos a ver. Falta menos, <risa> falta menos. Buen fin de semana, un para ti. Muy, un abrazo muy grande, José. Gracias, gracias. Chau, chau. Adiós. Frecuencia abierta. Información confiable.